Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Que vamos a hablar, lo he traído en, en toda la semana y, y es que Dios nos está llamando a la guerra y no estoy hablando de una guerra intestina en México, estoy hablando de una guerra espiritual. Y como les decía al principio tú y yo hemos sido llamados soldados de Jesús. Y un soldado ¿qué hace? Se ejercita en las artes de la guerra. Si no, va al frente de batalla y es el primero que se lo echan. ¿Sí o no? Entonces se ejercita, hace ejercicio. Sí, lo ponen a correr, yo me acuerdo cuando hice mi servicio militar en México, me tocó hacer servicio militar, y nos ponían a hacer ejercicio y era bien pesado, y no es nada de que ay yo no quiero, no, no. ahí si no quieres te tablean. O sea, con una tabla te dan. Levántate, órale, claro que puedes, y sabes que si sí puedes, pero todo está aquí en la mente, donde tú dices no, ya no puedo. ¿A quién les gusta hacer ejercicios, o sea, así subirse a la máquina, hacer ejercicio y, y, y, y correr Y estar ahí pesas y jalando Y demás y todo Hay un punto en el cual tú estás haciendo ejercicio Y de repente dices, ya no puedo más O vas corriendo o vas en la bici Y dices, ya no puedo más Pero si logras pasar ese Ese pues ¿Cómo le podremos decir? Ese punto de de, de de quiebra o no sé De repente como que te salen fuerzas Y sigues No, yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado O sea, cuando vences tu cuerpo Que te está gritando, no, ya no puedo Y, y dices, no, sí puedo, sí puedo De repente como que entra un, un, un aire Quién sabe cómo Pero tu cuerpo agarra fuerzas Bueno Tú eres un soldado de Jesús Yo te voy a invitar que me acompañes a Jeremías 50, 22 Jeremías, capítulo 50 Versículo 22 Y mira, yo te pido que, que afines tus sentidos hoy, que afines tu corazón, porque hoy es un día que hoy en la noche se va a estar celebrando muchísimas porquerías. ¿Escuchaste lo que dije? Muchísimas porquerías del diablo. Y tú no debes de ser partícipe de esas cosas. ¿Sabes por qué no? Y dicen los jóvenes, sí, no debería de haber venido hoy. Ya le dieron armas a mis papás para que no me dejen ir al a la fiesta de Halloween Jeremías 50.22 échenme la culpa a mí por favor dice Jeremías 50.22 estruendo de guerra hay en la tierra y hay gran quebrantamiento eso es lo que hay hoy en día en nuestra nación estruendo de guerra y gran quebrantamiento ¿Y qué estamos haciendo tú y yo como pueblo de Dios? Salud ¿Qué estamos haciendo tú y yo como pueblo de Dios? Tú que has creído en Cristo Tú que has sido redimido Has sido comprado por la sangre de Jesús el Mesías El nombre, sobre todo nombre lo tienes ahí para ti ¿Y qué estás haciendo? Hay quebranto Y hay estruendo de guerra en la tierra. Y estoy hablando en el plano espiritual, pero también afecta el plano material. El físico, donde tú estás. ¿Sabes que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo lo de secuestros y maldad y todas estas cosas, balaceras y matanzas de jóvenes, todos han escuchado las noticias, ¿verdad? Últimamente, ¿no? Creo que aquí en Jalisco también, en un, no sé si por el salto, no sé dónde, se echaron también a unas partes, unos cuates. Algo así fue por ahí. Y dices, ay ya llegó a la ciudad, ay, qué miedo. Pues, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Yo no te estoy diciendo que agarres un arma y te vayas y te salgas y persigas a los ladrones. O te pongas un traje negro y una capa negra y, y, y seas Batman. O el zorro. Ah. <risa> Yo te estoy pidiendo que seas un guerrero de la luz. No el caballero de las tinieblas. o ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El caballero de la noche, ah, bien que vieron la película, <risa> sino sé el caballero de la luz, sé el guerrero de la luz, porque hay estruendo de guerra en la tierra y hay gran crevantamiento, y en lo espiritual, si pudiéramos ver el plano espiritual, veríamos que hay guerra entre los ángeles de Dios y los demonios y están luchando. Pero, ¿sabes qué es lo que le da fuerza a los ángeles de Dios? que tú te levantes como hijo de Dios y empieces a hacer guerra espiritual mira si pudiéramos ver cada uno de nosotros tenemos unas hu hueste celestiales detrás de nosotros de ángeles que están esperando a que abras tu boca en guerra espiritual y muchas veces los ángeles acaba el día y bajan las alitas así tristes así, y se van porque tú te perdiste en internet Porque tú te perdiste escuchando tu música Porque te perdiste en tus problemas Y en tus broncas Y te sumergiste de tal forma en tus situaciones Que te olvidaste Que tú tienes la llave Para hacer cambiar esas situaciones Y los ángeles se quedaron Escúchame tú y yo Tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús para mover las huestes celestiales a favor nuestro y a favor del reino de Dios. Pero estás ahí sentado y vienes todos los domingos aquí y te sientas y escuchas y dices, ¡ay qué bien estuvo o oh, qué mal estuvo! Y, y sales y a lo mejor regresas a tu casa y maltratas a tu mujer maltratas a tus hijos o viceversa o llegas el lunes y le gritas a tus empleados o, o no cumples con tu jefe y empieza una serie de situaciones y, y, y lo que viste el domingo ya mira Dios nos ha llamado a ser guerreros de luz y un guerrero un soldado de la luz está listo está presto cuando escucha el sonido de la trompeta se levanta se viste se arma y está listo para recibir órdenes Estoy hablando en el plano espiritual. Sitúense. Hoy en día nos enfrentamos a un mundo que es completamente hostil y agresivo hacia los hijos de la luz. Tú eres hijo de la luz y tenemos todo un mundo que está en contra nuestra. Porque el príncipe de este mundo, el diablo, está gobernando el mundo. Y los hijos de Dios nos dormimos en la luz. Nos dormimos en la luz. Sentados muy cubiertos en nuestra iglesia, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro club cristiano. Y el diablo se ríe de nosotros porque salimos de aquí y nos va como en feria. Cuando Dios, Jesús mismo, pagó el precio en la cruz, derramó su sangre por ti para que tú tuvieras no solamente salvación, no solamente perdón de pecados, sino la autoridad de Él mismo para ejercerla en esta tierra hay estruendo de guerra y sabes qué, no lo escuchamos y el que no escucha el estruendo de guerra, el que no escucha la trompeta se lo lleva como al camarón que se duerme se lo lleva la corriente no seas un camarón sé un guerrero de la luz Levántate en la autoridad. El mayor problema que tenemos en la iglesia es que ha entrado una pasividad y estamos aguantando los embates del enemigo o peor aún en una tregua de muerte. Escúchame, una tregua es buena, pero en el caso del plano espiritual una tregua es muerte para nosotros. Porque nos debilitamos, si tú te ejercitas, si tú te levantas, oras, lees la palabra, te ejercitas en la oración, te ejercitas en la autoridad que Dios te ha dado, mira el diablo te va a tener miedo, pero el, cuando tú entras en una tregua y dices, diablo tú quédate allá y yo me quedo aquí y no pasamos esta línea, el diablo sabes qué, no se va a quedar de aquel lado de la línea. Te va a estar buscando y cazando y estudiando a ver qué es lo que estás haciendo, dónde puedes fallar y te va a atacar. Y como tú estás en una tregua muy confiado, te va a agarrar. La iglesia hoy no utiliza el equipamiento que Dios diseñó para nosotros mientras que las huestes de maldad están completamente equipadas con planes claros y definidos y ¿sabes qué? nos ganan la batalla no en grandes enfrentamientos sino en el quehacer de la vida diaria ahí en tu casa Ahí cuando estás lavando los trastes, ahí cuando estás con la ropa, ahí donde estás en tu trabajo, ahí con las situaciones que estás enfrentando día a día, ahí es donde el diablo te va ganando terreno y te va ganando terreno hasta que te bota el tapón y tú ni siquiera te das cuenta que estás metido en una guerra espiritual Y tú y yo somos agresivamente atacados en nuestra mente con nuestros pensamientos, con nuestros valores, en nuestra alma con nuestros sentimientos, en el espíritu somos atacados con nuestra identidad y en el cuerpo con nuestras sensaciones. ¿Sí o no? Y estamos dormidos en la luz y no nos damos cuenta que el diablo está haciéndonos trizas. Tenemos que entender que tú y yo que somos Creyentes, que hemos creído en la sangre de Cristo Que somos hijos de Dios El hecho de ser hijo de Dios Nos mete, te guste o no te guste Te mete en una lucha espiritual Es que yo no quiero, a mí me da miedo Sabes que Dios no nos ha llamado a un espíritu de temor Nos ha llamado a qué A qué nos ha llamado, a ver recuerden la palabra No, no escucho que se grave. Amor, poder y dominio propio y no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. Entonces no le tengas miedo a la guerra espiritual, al contrario, Jesús ya la ganó por nosotros. Mira, si no sabes qué es esto de la lucha espiritual, yo te invito a que leas un libro, no sé si lo tenemos en la librería. Si no, yo te voy a dar un contacto para que lo... Lee el ocaso del dragón. ¿No lo tenemos? Ok, lo tenemos que adquirir. Ahorita te paso. Ahí está. Velo. Pásamelo, por favor. Pásamelo, por favor. pásame uno. Uno, uno, Lee el ocaso del dragón. Medin, Guadalajara. ¿Sí, de veras? siéntanse orgullosos, ¿no han leído este libro? es una novela cristiana ¿sí? pero habla acerca de la guerra espiritual y te vas a dar cuenta cómo tú estás envuelto en una guerra espiritual y ni siquiera te has dado cuenta te invito, ahí está, no sé cuánto está pero cómpralo. otro libro que te invito a que leas es esta patente obscuridad y penetrando la obscuridad que es la segunda parte son novelas pero que reflejan el mundo espiritual y te vas a dar cuenta y dices, órale oh, te invito a que lo leas mira, la mejor forma de atacar a nuestro enemigo es conociendo al enemigo, yo no te voy a decir que te metas en hechicería o eso, pero lee las cosas de Dios y este es un libro que te recomiendo, ¿sale? al primero que pase se lo regala ah, no. <risa> ah. Estas son novelas que de una forma amena y a un nivel que estamos acostumbrados a leer, si estás acostumbrado a leer el libro vaquero, mira esto es mejor que el libro vaquero, ¿eh? mejor que Condorito, reflejan este mundo invisible pero totalmente perceptible que nos rodea, un mundo que sabes que incide directamente en este mundo material. La Biblia habla que, lo que, que tú, nosotros tenemos autoridad para atar y desatar en el cielo y lo que nosotros atemos y desatemos en el cielo va a ser atado y desatado en esta tierra. Entonces, ¿qué quieres desatar en tu vida? Y los hombres nos vamos, abundancia, riqueza, mi pantalla de plasma de 52 pulgadas. ¿Qué quieres desatar en tu vida? Bendición, sabiduría, ¿qué, qué más? Abundancia también, ¿por qué no? Y muchas veces nuestras finanzas están... Y estamos, ay, otro día es que ya no me alcanza. ¿Sabes que yo tomo autoridad de mis finanzas? Señor, en el nombre de Jesús, cualquier cosa que esté deteniendo tu provisión y tu bendición que ya me diste, Señor, yo ejerzo tu autoridad y yo declaro bendición sobre mi vida. Qué distinta posición estar. Sí o no? No se hagan. Luego hasta casi hoy el chilladero de todos así en la noche estoy, ah Señor qué pasa y están todos llorando por sus cosas toma autoridad toma autoridad con eso no estoy diciendo que no vengas y te podemos ayudar y demás y todo pero tú tienes la autoridad mira si te fijas muy pocas veces decimos a la gente ven pasa y recibe lloramos por ti porque sabes qué, tú tienes que empezar a, a crecer Hay un tiempo en el cual sí hay que pasar y, y bueno son tiempos en que tienes que recibir pero tú en lo tú tienes que ejercer la autoridad de Dios o tú crees que yo tengo más autoridad que tú tú crees que yo tengo más autoridad que estoy aquí parado al frente que tú tenemos la misma autoridad el chiste es cómo ejercemos la autoridad. Dices, no, es que ese cuate está cañón, está grueso Pues sabes que esa persona ha pagado el precio Ha pagado el precio de meterse a ejercitarse en lo espiritual A estar ponchado espiritualmente Por eso dices, oh wow, no qué bárbaro Ha pagado el precio de ser un soldado de Jesús La vida de los hijos de la luz es una vida de guerrero Mira, si Dios te permite vivir 80, 90 años o lo, que, o lo que Dios te permita vivir es para que los pelees y no para que te pases el tiempo sentado en una silla engordando con la palabra y con la alabanza. Muchos de aquí, si, si pudiéramos así de repente pasar un escáner espiritual, estamos así, ¡buah! gordos de la palabra de Dios, fofos, ¿Sí se está bien. Bofos, perdón, es que no quería decirlo porque es de las chivas Bueno <risa> Estamos bofos Así bofos Así espiritualmente hablando Y todos metieron así la panza ¿ahorita ¿Cuál? No, yo estoy fuerte Se ajustaron el cinturón Estamos bofos espiritualmente habla, estamos gordos es tiempo de entrenamiento es tiempo de ejercitarte es tiempo de pelear, es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse en el poder del Espíritu y tomar las armas que Dios te dio como hijos de Dios Escúchame pueblo, escúchame Es tiempo que nos levantemos En oración y en batalla Y no solamente estar ahí hincados orando sino vas manejando en tu coche Y vas orando y vas reprendiendo Mira si ves una persona en necesidad Te acercas y oras por ella y, y estás fluyendo en el poder del Espíritu Y el Espíritu te dice Ora ve y háblale a esta persona Ora desencadena a esta persona Ora por ella, rompe esto, haz lo otro Pero mira nuestros oídos están así tapados Porque no estamos ejercitados Es tiempo de entrenamiento Es tiempo de ejercitarte Mira Juan 16.13 Dice y cuando venga el Espíritu De verdad o sea, está hablando del Espíritu Santo Dice Él os guiará a toda verdad Pues no hablará por sí solo Sino que hablará todo lo que oiga O sea el Espíritu todo lo que oiga Y os hará saber las cosas que han de venir Es tiempo que venga el Espíritu de verdad A tu vida, es tiempo que venga el Espíritu Santo a tu vida, es tiempo que subas De nivel, no nada más seas un cristiano Pasivo, un cristiano que viene Que sabe doctrina pero no vive El poder y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es tiempo que tú te levantes a un nuevo nivel. ¿Cuántos de ustedes tienen al Espíritu Santo? La palabra dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Si has creído en Cristo, tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, si no sabías que el Espíritu Santo está en ti, pues está en ti si has creído en Cristo. Y eres templo del Espíritu Santo Entonces ¿Cuántos tienen el Espíritu de verdad? Todos los que hemos creído en Cristo Tenemos el Espíritu de verdad en nosotros Y ese Espíritu de verdad Nos va a hacer libres De acuerdo a Juan 8.32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo Entonces necesitas relacionarte con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es un ente, no es una fuerza, no es una energía, es una persona con características. Y nos hemos dedicado la iglesia a alabar al Padre, a bendecir a Jesús, y está bien, pero y el Espíritu Santo lo hemos limitado. Este es el tiempo del Espíritu de Dios. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Y Él nos va a llevar, y Él nos va a guiar, y Él nos va a enseñar. Y Jesús dijo, les conviene que me vaya. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, ay Jesús, yo quiero verte, yo quiero ver tu rostro, yo quiero, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero no entendemos que la tercera persona de la Trinidad vive en mí. ¡Oh, qué privilegio! ¿Qué quieres que haga hoy, Espíritu Santo? ¿Quieres que haga unas 50 lagartijas espirituales? Las hago. Uh, uh. Y luego le brinco, y con una mano y la otra, ¿no? Como Rocky. Qué quieres, espíritu? Es tiempo que el espíritu de verdad caiga sobre ti, caiga sobre ti. Y todo este tiempo voy a estar hablando, todo este tiempo acerca del Espíritu Santo, porque vamos a ir a un encuentro en un día con el Espíritu Santo. Y es necesario que sepas que necesitas recibir la unción, la plenitud del Espíritu en tu vida para ser un guerrero de luz y brillar y alcanzar nuevos niveles en tu vida. No te puedes quedar en el nivel que estás. Es más, si te estás quedando en el nivel, en ese nivel y estás Cómodo, si te sientes Cómodo, es tiempo que Dios Te dé una patada en el trasero Para que te muevas de tu comodidad Y yo soy el primero En decir Señor dame un patadón Porque si yo Me estoy sintiendo cómodo con mi vida Si mi semana que transcurre Ya estoy cómodo y no estoy pasando de esa línea de frente la línea de frente de batalla y yo ya estoy cómodo y ya siento que pues bueno ya lo que pegué estoy bien y ya no siento tanto que el diablo me está pegando y ya lo tengo dominado mira que ten cuidado porque no sea que vayas a caer los hijos de la luz los guerreros de la luz de Dios son los que traspasan la línea de batalla Y se meten en oración haciendo guerra espiritual en contra de las huestes de maldad. Y ahí están duro y dale, mira, yo quiero llegar al cielo con mi armadura toda abollada. Yo no quiero llegar al cielo con mi armadura, mira, brillante, mira, ni siquiera un rasguñito. Sencillita y bonita, como dirían Yo quiero llegar con mi armadura. Esa, que, mi armadura está desgastada. Esa canción, ¿si ¿sí recuerdan esa canción? Estoy cansado del camino. Mi armadura está desgastada. Yo quiero mi armadura desgastada, porque quiere decir que yo he estado metiéndome con la espada del Espíritu y luchando y mi escudo re recibiendo trancazos, pero rechazándolos con el escudo de la fe y la coraza de justicia. Que cualquier cosa que quiere venir a mi corazón es rebotada por la coraza de justicia. Sabes qué? Yo no estoy cansado del camino. Yo quiero mi armadura desgastada para que cuando llegue a los pies de mi Señor me diga, "Bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor y me quite esa armadura desgastada y me dé mis vestiduras celestiales." Y entonces ahí sí voy a descansar. Pero mientras yo esté aquí, mi armadura tiene que estar abollada, porque si no quiere decir que el diablo nada más, "Ay, mira, púlela ella, ¿eh? como que está medio opaca, ¿eh? Púlela, por favor." Mi armadura tiene que estar golpeada. Mi armadura tiene, tiene, tiene que decir el lenguaje de que me estoy metiendo en la guerra espiritual, que estoy metido ahí, porque mis armas son poderosas en Dios. Miren, voy a abrir un paréntesis en este tema que estoy hablando. Estoy hablando acerca de la guerra espiritual, ¿ok? Voy a hacer un paréntesis por lo que hoy es el día de Halloween. Mira, tenemos 10 conferencias grabadas de lo de Halloween. Ahí la tienes atrás. Si quieres escuchar de Halloween, no voy a hablar de Halloween, pero si quieres, ahí están. Cómprala, ahí están. 10, hay. Pero fíjate lo que Dios te dice en Deuteronomio 18, del 9 al 14. Estoy hablando de guerra espiritual Pero estoy haciendo un paréntesis Por lo que hoy es este día Dice cuando hayas entrado en la tierra Que el Señor tu Dios te da Deuteronomio 18 del 9 al 14 Cuando hayas entrado en la tierra Que el Señor tu Dios te da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 escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores pero a ti no se te ha permitido el Señor tu Dios así que tú sabes si hoy te vas a, a un antro a festejar Halloween así que tú sabes si mandas a tu niño o a tu niña vestida de brujita y de fantasmita el, el miércoles que viene o el jueves Entiéndelo, Dios nos está dando esto para protección a nosotros Los guerreros de la luz no se meten con este tipo de cosas Primera de Timoteo 1 del 13 al 14 Dice, a pesar de que tú que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente sin embargo, recibí misericordia Porque siendo ignorante Lo hice en incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor Fue más abundante con la fe Y el amor que hay en Cristo Jesús Mira, si tú has participado en este tipo de cosas Pídele perdón a Dios Y por gracia y por fe Vas a recibir Amor en Cristo Jesús Y perdón Y ya no peques más No te metas más en todo eso Cierro el paréntesis No voy a hablar de Halloween Ahí está la plática. Pero quería darte este versículo para que veas. Oye, y eso de los muertos y la Ouija. Ahí está. Como dice una persona muy querida, ¿y qué con eso? ¿Y ahí qué? Perdón. ¿Y ahí qué? Romanos, te invito a que me acompañes a Romanos 13, del 11 al 14. Dice Romanos 13, del 11 al 14, y acede esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo está hablando aquí? ¿El que tú estás viviendo? ¿Qué dijimos al inicio de la conferencia? ¿Qué es lo que hay? Estruendo de guerra conociendo el tiempo dice conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño porque el, ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos se acuerdan que el domingo pasado hablé que el Señor viene la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos, la noche está muy avanzada y el día está cerca, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de brujitas y vistámonos de chamuquitos y vistámonos de muertos vivientes. ¿Qué dice? Pero es que es bien cool. Ayer pasamos por donde había una fiesta Lleno de chavos y chavas, bien jovencitos, 13, 14, 15 años, y todos vestidos así. Casi salía Michael Jack, No me acuerdo del video, pero así le hace, ¿no? Algo así. ¿no? Yo sí he visto el video, ¿no? no, no puedo decir que no. Dice, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día. No con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Aquí yo quiero señalarte algo y me encanta esto y a uno de mis hijos le encanta esto. Dice, vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo quiere decir que hay un traje a mi medida en el cual yo me lo voy a poner y ese es Jesucristo dice vestidos de Jesucristo escúchame, si tú eres un guerrero de la luz con tus armas de la luz pero estás vestido de Jesucristo ¿qué cara crees que va a ser el diablo cuando te vea? se va a quedar oh ahí viene Jesús ¿no? porque estás vestido de Jesucristo dice ahí viene ese fanático loco aleluyita vestido de Jesús córrele córrele chamucos porque ahí viene ¿o qué dice el diablo de ti? mira ahí viene aquel que está Vestido de las obras de las tinieblas Porque aquí dice Despojémonos O sea quiere decir que lo traes puesto ¿Cómo te ve el diablo? ¿Con qué ropas te ve el diablo? Vestidos del Señor Jesucristo Y no hagáis provisión para satisfacer Los deseos de la carne Romanos 12.1 dice Por lo tanto hermanos os ruego Mira Yo, quis, yo, yo cuando leo esto yo imagino al apóstol Pablo así mira, hincado, así hincado, os ruego, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro verdadero culto ser cristiano escúchenme, significa que estamos envueltos en una guerra una guerra espiritual entre el pueblo de Dios y las fuerzas del diablo y como en el caso de cualquier guerra somos afectados estemos envueltos en ella o no yo quiero estar envuelto en la guerra porque yo quiero determinar las victorias y no quiero que el, al no querer estar envuelto o sea las cosas vengan y me afecten y después tenga yo ay oren por mí, por favor Y si sí, oramos por ti Tenemos que entender Que el diablo Nuestro adversario No es un personaje De dibujo animados Con cuernos y cola Vestido con mallas rojas Es un ser espiritual Es un ser creado Tiene personalidad Pero tiene poder limitado Y sabes que Jesús Le ha vencido en la cruz Hello. ¿Hay alguien aquí? ¿Escucharon lo que dije o ya se me durmieron? ¿Están dormidos en la luz? A ver, ¿qué, qué está pasando aquí? A ver, a ver... ¡Despiértense! ¡Despiértense! Acabo de decir que el enemigo es un personaje que es espiritual pero que su poder está limitado y ha sido vencido por Jesús gracias Dios por los platillos el diablo es real y es nuestro enemigo escúchame el diablo es real y es nuestro enemigo Él ha mandado a sus mensajeros demoníacos a Este mundo para estar en contra tuya Y para hacer todo lo posible Para que tú no seas la persona Que Dios quiere que seas Y tú te estás dejando La guerra está tomando ciudades Pueblos por todo el mundo Sin embargo la batalla No se está restringiendo A los lugares considerados Como territorio del diablo Estos son los bares, los centros, Las tiendas pornográficas Y de lectura de mano y adivinación Etcétera, etcétera ¿Tú crees que el diablo está ahí? Si tú vas y te metes así directamente en eso, mira, el diablo no está ahí, el diablo te está agarrando y te está tirando un lazo y te va a amarrar, te va a atar, te va a meter en un círculo de iniquidad y ahí va a irse a otro lado. La guerra está aquí, señores y señoras, aquí en la iglesia, en tu casa, en tus relaciones interpersonales, ahí está la guerra espiritual. Porque al diablo le interesa separar tu familia. Al diablo le interesa que se divorcien los matrimonios. ¿Para qué? Para afectar no solamente esas dos personas, sino para afectar las generaciones futuras. La guerra se ha movido dentro de las puertas de la iglesia Dentro de las escuelas, dentro de tu casa Y tristemente el diablo ha ganado muchas victorias Rompiendo relaciones entre amigos Separando matrimonios, deshaciendo familias Dividiendo iglesias, enfriando a los creyentes Distrayéndoles con el sistema del mundo Y lo que es peor, arrastrando a familiares y amigos Directamente al infierno Señores esto es real ¿Cómo quisiera haber traído un soplete hoy puf, encenderlo Y que sintieran así tantito nada más el calor Señores el infierno es real Y gente está yéndose al infierno Y el pueblo de Dios dormido en la luz ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y aquí entro en, en el tema de la semana de oración La ley de guerra Hay una ley de guerra Y tú eres soldado de Cristo, ¿no? A ver soldados, párense Firmes, ya ¿Cómo va la canción esa de soldado de Cristo? No me acuerdo ¿Cómo, cómo va? No, no, no hay una No me acuerdo, ok Soldados, ¿listos? A ver, estírense así para arriba, ah, nada más no le des trancazo al de al lado estírense así, ah, ahora para adelante es así ah, ahora, ahora, si pueden ahí agáchense tantito ah, dos, unas dos, tres veces vamos ejercitados háganlo, vamos o les truenan las rodillas o qué, vamos ejercítense ejercítense ok, siéntense, gracias abroche tu cinturón porque vamos a entrar en la ley de guerra del Señor Zacarías 4.6 dice Zacarías 4.6 entonces me explicó diciendo, está hablando Zacarías, me explicó diciendo esta es la palabra del Señor para Zorobabel Zorobabel era un príncipe dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho el Señor de los ejércitos ¿Con qué vas a hacer la guerra espiritual? Sí, con las armas espirituales y por ahí hay unas conferencias hablando acerca de la armadura espiritual. Te invito a que las bajes o que las compres o como quieras, pero escúchalas. Pero ¿con qué dice el Señor que lo va a hacer? Con su espíritu. Necesitas llenarte del espíritu de Dios, necesitas buscar la presencia del espíritu y aparte sabes que me encanta cómo lo firma. Dice, "El Señor de los ejércitos. Nuestro Dios no es un Dios pasivo. Hay una canción ahí, un, un, un, una, una alabanza que cantamos. Levántate, no tus enemigos. Dice, levántate Señor Y sean esparcidos tus enemigos No me acuerdo la tonada Pero dice, levántate y tus enemigos sean esparcidos O sea, el Señor no está ahí Arranado en su trono Perdona por la expresión Pero el Señor no está ahí nada más esperando ahí, ahí echado, ahí con la pierna arriba del brazo de su trono A ver qué No, el Señor de los ejércitos ¿De cuáles ejércitos? ¿Soldados? Pónganse de pie. De estos ejércitos es el Señor. Pueden sentarse. El Señor me encanta. El Señor de los ejércitos. Oh, yo quiero ser de tu ejército, Señor. Dame esas armas espirituales. Señor, yo quiero mi armadura que tenga aquí grabado el león de la tribu de Judá. ¿No la quieres? ¿Cómo te imaginas tu armadura? Uf, poderosa en Dios. La ley de guerra de Deuteronomio 20. Del 1 al 4, anótalo ahí, yo te lo voy a leer aquí Deuteronomio 20 del 1 al 4 Este ha sido el tema de esta semana de la oración A partir del lunes Deuteronomio 20 del 1 al 4 Dice cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Escúchenme soldados Este es el mensaje de Dios para ti hoy Esta es la ley de guerra para ti Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Y veas caballos y carros Y un pueblo más numeroso que tú A veces nos decimos, sí, sí, sí, y salimos calientitos de la, de la, y empezamos a orar y de repente pum pum nos empiezan a dar por los trancazos y se nos empezamos, ay no, qué miedo, es que son un montón es que, ay no, que quién sabe qué, sí o no son más que nosotros dice y veas un pueblo más numeroso que tú veas caballos y carros, o sea que vienen contra ti, dice, no tengas temor de ellos es una ley de guerra Te metes a la, a la guerra espiritual Y vienen las circunstancias No tengas temor de las circunstancias ¿Por qué? Porque contigo está el Señor tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto Escúchame tú y yo Hemos sido sacados de la tierra de Egipto Oye pero yo ni siquiera he ido Ni siquiera a París he ido ¿Cómo que de la tierra de Egipto? Egipto representa el pecado Egipto representa las ataduras En las cuales vivías tú Antes de conocer a Dios Y el Señor te está diciendo Porque está contigo el Señor Tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto ¿Y cuántos de aquí hemos salido de la tierra de Egipto? Yo he salido de la tierra de Egipto. Entonces no tengo que tener temor cuando vaya la guerra porque conmigo está el Señor. Y luego el 2 dice, sucederá que cuando te acerques para combatir. O sea, cuando te acerques, mi enemigo, a ver, ven para acá, Sergio. Ven, tú eres mi enemigo, ven. Y entonces tú estás aquí y entonces vienes contra mí. Ven contra mí, ven. Y cuando te quieras acercar a mí, entonces, espera. Hay una pausa, nos quedamos así. Ahí que dice cuando os acerquéis para combatir, os llegará el sacerdote, ¿Quiénes son los sacerdotes ustedes son los sacerdotes del Señor llegará el sacerdote y hablará al pueblo a ustedes diciéndoles, escucha oh Lourdes escucha oh Rosa María escucha oh, oh, oh Piru, escucha aquí dice Israel pero pon tu nombre, escucha Israel vosotros os acercaréis ahora a la batalla contra amigos contra vuestros enemigos. Es que no le gusta al diablo esto. Dice, espérate, estás en pausa, ¿qué onda contigo? ¿Quién te puso play? <ríe> Dice, cuando te acerques, dice, llegará el sacerdote y llevará al pueblo diciendo, escucha Israel, vosotros os acercáis ahora a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temas, ni te turbes, ni te aterrorices. Está refeo No te aterrorices delante de ellos porque el Señor vuestro Dios va con ustedes para combatir por ustedes contra vuestros enemigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú vas en la guerra espiritual y te vas acercando al enemigo Y lo ves y dices, está feo, está grandote está Viene con muchos carros, son muchos ¿Qué, qué fe estás? Trae cola, trae cuernos O sea, ¿qué, ¿qué onda contigo? Y te acerques, no tengas temor, yo me acerco y, y en ese momento te dice el Señor Dame chance Y el Señor se para Play Pum, le da un trancazo el Señor al enemigo y te dice, el Señor de los ejércitos va delante de ti y te va a dar la victoria. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Estar sentado? No. La ley de guerra te manda que tú te levantes y vayas... ¡ah! Como en una película que me encanta, que es de Asterix y Obelix, agarran y... ¡ah! Increíble, véanla ¿Verdad? Y, bueno, y en el momento que vas a llegar Acá el enemigo dices oh, Está grandote, está feo está...". No tengas temor porque de repente ¡fum! Se aparece el Señor delante de ti Y Él va a pelear por ti y te va a dar la victoria ¿Pero qué tuviste que hacer? Levantarte en oración Levantarte en el Espíritu de Dios Llenarte del Espíritu de Dios y agarrar y decir Yo voy Y no estar sentado, sí Señor, gracias por tu misericordia Y tu bondad, yo bendigo Señor Sí, no, sé. Sí. Ahí se me está moviendo el casco Ay, la espada Está muy fría Me hace cosquillas el cinturón La coraza Ay me estorba Estás Yo creo que hasta el enemigo Te debe ve venir y dice El Señor estará contigo, estará para combatir por vosotros contra vuestros enemigos y para darte la victoria. Y escúchame, mira, subraya este versículo, porque hoy me lo encontré en la mañana, y fue gracias a Dios. No fue este, no fue, eh, dame puntería. Ustedes saben que eh, dame puntería, ¿no? No fue eso, sino el Señor, fíjate, Jeremías 50, 25. Ahí apúntalo, eh, subrayalo, Jeremías 50, 25. Dice: el Señor ha abierto su arsenal. Y ha sacado las armas de su furor. Porque esta es obra del Señor de los ejércitos en la tierra de los caldeos. O sea, en la tierra de maldad. Que dice, el Señor ha abierto su arsenal. Las armas de su furor. Oh, mira. ¿Sabes cuál debe de ser tu oración? ¿Sabes cuál debe de ser tu oración? Señor, abre tu arsenal. De tu furor en contra de mi enemigo En contra del adversario En contra de Satanás Miren señores y señoras Señoritas, jóvenes Si no podemos entender esto El diablo nos va a agarrar Nos va a agarrar Porque es un enemigo despiadado No te da tregua No puedes llegar a un acuerdo Y si llegaras a un acuerdo con él Él va a romper el acuerdo Porque es mentiroso el Señor ha abierto su arsenal, oh, yo quiero que qué tienes una, una ballesta, ¿Qué tienes un, un hiper arco de bronce Señor, como los de AIDI, los arqueros de AIDI, flechas, dardos, oh Señor ¿qué, qué arsenal de tu furor, saca el arsenal de tu furor, Salmo 144, 1 es un Salmo de David y dice bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Bendito sea el Señor mi roca Quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Oh mira es tiempo que agarres y tomes tu espada Toma la fuma Agarres y tomes tu espada y le digas al diablo Sabes que aquí está la espada La espada del Espíritu La palabra de Dios ¿Qué onda contigo? ¿Qué quieres? Los hace temblar ¿no? Si mi esposa estuviera viendo esto ahorita, me dice ay, cuidado la punta. Hijo. Por eso no tiene filo. Pero mira, agarra tu espada. Agarra tu armadura. Y lánzate. ¡Aaah! Y en el momento que vas a dar el trancazo, dice el Señor, espérate. Ahí voy yo. Ya vi que tú te lanzaste. Ahora dame chance a mí. Yo estoy sacando mi arsenal. Y es el arsenal de mi furor en contra de tus enemigos ¿Qué miedo tienes? Lo bueno es que no fue mi pie ¿Qué miedo tienes? ¿Te da miedo Halloween? ¿Te da miedo las cosas diabólicas? Rompe la obra de las tinieblas Con la autoridad que Jesús te ha dado Agarra tus armas espirituales Agarra tus armas espirituales Y dile, dile al diablo Sabes que ve mi armadura Ve mi espada Mi espada no está bonita Mi espada está usada Porque estoy dando golpes de espada Porque es la palabra de Dios Dando golpes de espada Abre tu boca En la autoridad que Dios te ha dado Mira es tiempo de pelear Es tiempo de levantarse Levántate en el nombre de Jesús Levántate en el poder de su Santo Espíritu Es tiempo que cada uno Nos levantemos en el nombre de Jesús En el poder de su Santo Espíritu Y por la sangre del Cordero Es tiempo que tú le digas al diablo Que se largue Que se largue de tu vida, que se largue De las situaciones que están rompiendo Tus relaciones interpersonales, tu trabajo Lo que estás haciendo, tus estudios joven Es tiempo que le digas, lárgate Quita tus cochinas manos de mi vida Dios nos está llamando a salir en, de nuestro estado de complacencia, de nuestra área de confort para ser guerreros para Cristo. Él quiere que aprendamos cómo ponernos la armadura de Dios, cómo utilizar la armadura de Dios. Él quiere que aprendamos cómo derrotar al enemigo, a, a nuestro adversario, al satán, al adversario mismo, cómo retar a las fuerzas demoníacas que han capturado los sistemas del mundo, nuestras iglesias, nuestras escuelas, nuestras ciudades, nuestros amigos y nuestros miembros de familia. Escúchame, voy a terminar Y quiero terminar esto, esto, la ley de, ¿Entendieron la ley de guerra? La ley de guerra En resumidas cuentas es que tú te pongas las armaduras Y ataques Y la ley de guerra dice que el Señor se va a presentar Delante de ti y Él te va a dar la victoria ¿No te gusta esa ley? A mí me encanta Pero tengo que ser valiente Escúchame, Dios está Sonando la trompeta a sus tropas En jueces 7 Del 16 al 22 Gedeón, estamos viendo a uno de los jueces Gedeón Con los 300 valientes ¿Recuerdan esa historia? ¿Alguna vez la han escuchado? No son los espartanos, son los de Gedeón Dice que dividió en tres escuadrones Y puso en manos de todos Trompetas Y cántaros vacíos Con antorchas encendidas dentro de los cántaros, oh mira esto es tan significativo, trompeta y una antorcha encendida y dice más adelante la historia que, que fueron contra el ejército madianita y Gedeón les dio instrucciones y les dijo cuando toquen la, la, la trompeta gritaréis por el Señor y por Gedeón y llegaron ahí alrededor y, y rodearon estos 300 hombres un ejército mucho más grande que ellos y la, a la señal to, tocaron las trompetas tocaron los cuernos y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y entonces la gente, del ejército enemigo escuchó las cornetas y, es, y vio la, la, la, la, las... La, las uh, Antorchas en las manos y el grito de por la espada del Señor, por la espada del Señor. ¿Y sabes qué pasó con el ejército enemigo? Que era eran miles de gentes en contra de 300. Dice que salieron huyendo, gritando y huyendo. Yo quiero que te enfoques en lo espiritual. ¿Cómo quieres ver al diablo enfrente de ti? Yo lo quiero ver gritando y huyendo. ¿Y sabes qué significa la antorcha? La llama del Espíritu de Dios en tu vida. Y la llama del Espíritu de Dios en tu vida ardiendo vas a poder gritar por la espada del Señor. Y los otros ¡ah! van a salir corriendo y huyendo. Y dice mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzida y va va va y demás habla ahí. El Señor mismo hizo que nuestros hace que nuestros enemigos se vuelvan la espada en contra de ellos. Zacarías 9 Versículo 12 al 14 y la primera parte del 15, Zacarías 9, 12 al 14 y la primera parte del 15 dice Volveos a la fortaleza oh prisioneros llenos de esperanza, también hoy os anuncio que os restituiré el doble ¿No te gusta eso? Pues he preparado a Judá, Judá es como alabanza He preparado a Judá como mi arco, lo he cargado con Efraín como flecha Ahí está Aidi ¿No te gusta? E incitaré a tus hijos Oción oh contra tus hijos O oh Grecia y blandiré como espada De valiente, el Señor será visto Sobre de ellos y su flecha Saldrá como relámpago ¿No te gusta eso? El arsenal de Dios El Señor tocará La trompeta y avanzará Con los torbellinos del sur El Señor de los ejércitos los protegerá ¿No te gusta eso? Uh, yo, uh, ¡oh, mira! Trompeta. Trompeta bíblica, el shofar. Pueblo, ¿estás listo? Sí. Cuando el ejército de Israel escuchaba la trompeta, se alistaba. Tomaban sus armas y se levantaban, y el Señor peleaba por ellos. ¿Estás listo? ¿Estás listo para escuchar? Dice el Señor Dios tocará la trompeta Y avanzará con los torbellinos del sur Oh Señor levántate como un viento recio como un, como un remolino, como un torbellino Sobre Guadalajara Señor Sobre mi vida, sobre mi familia Señor levántate, toca la trompeta El Señor de los ejércitos los protegerá ¿No te gusta eso? Guerra espiritual Mira, yo quiero que esta iglesia sea una, una iglesia guerrera, no espiritual, que no sea una iglesia tibia, fría, sino sea una iglesia como antorcha encendida. Que rompamos los cántaros que tapan la luz y la luz sea vista por todos. Cierra tus ojos y vamos a escuchar el sonido de la trompeta, el sonido del shofar. Y escúchame, no tengas miedo del sonido, porque es un sonido de guerra, es un sonido que te llama a alistarte, es un sonido que te, que te llama a que te llenes, a que te enciendas en la antorcha de Dios, como antorcha de Dios con el fuego del Espíritu y el fuego del Espíritu te consuma. Para ese arsenal Señor en el nombre de Jesús Levanta tus flechas, levanta tu arco Señor, alístate para la batalla Señor poderoso en el nombre de Jesús Tu pueblo hoy se levanta Señor en el nombre de Jesús Como un pueblo guerrero de luz Señor, guerreros preparados Señor para ganar la batalla Para que tu pelees por nosotros Para que nuestros enemigos salgan Gritando y espantados Señor por la presencia de tu Espíritu En nuestras vidas, hoy Señor Desciende con poder sobre nosotros Hoy desciende Espíritu Santo Señor y empieza a transformar Las vidas en el nombre de Jesús Yo reprendo toda apatía Yo reprendo toda Pesadez espiritual, yo reprendo En el nombre de Jesús to, to, Toda angustia, todo temor De meterse en la guerra espiritual Y yo declaro hoy La victoria de Jesús en tu vida Yo declaro el poder de tu, del Espíritu Sobre tu vida Y sobre todo declaro el nombre Que sobre todo nombre, el nombre De Jesús sobre tu vida Amén Señor, dale un fuerte aplauso al Señor Empieza a glorificar al Señor Porque es tiempo de guerra Vamos pueblo ¡Aú! Vamos a las tres Una, dos, tres ¡Aú! Otra vez que lo escuche el diablo Una, dos, tres ¡Aú! Y tiembla diablo Así debes de estar No, no te llena eso. Quieres salir corriendo por toda la ciudad Escúchame Tu vida a partir de hoy Ha cambiado Por el sonido de la trompeta Porque el sonido de la trompeta Ha traído a ti Una nueva motivación en tu vida Una motivación que soy un guerrero Soy un guerrero No se te olvide No se te olvide hoy en la tarde No se te olvide mañana Porque el diablo está esperando Que se te olvide Hoy es un día crucial Hoy es un día en el cual Las fuerzas del maligno Están operando, si de por sí operan Hoy van a operar más Yo te invito a que hoy Hagas guerra espiritual En tu casa se junte, Junta a tus hijos Junta a todo Y empiecen a hacer guerra Cubre a tus hijos Cubre a tus familiares Y aun a los, a los que no conocen Al Señor de tus familiares Cúbrelos Haz guerra espiritual Haz guerra espiritual Que las fuerzas demoníacas Digan Hoy estos cuates se Están levantando En el poder de, de, de, del Espíritu Cuidado con ellos Alerta en el campo enemigo Alertas están Y sabes qué, El Señor va delante de ti Y sabes que Los va a confundir Hoy es tiempo de levantarse como guerreros. Mujeres, ustedes son guerreras de Dios. Mujeres son guerreras de Dios. El diablo les tiene miedo, mujeres. Por eso le tantos ataques contra ustedes, mujeres. Por eso tantas cosas y, y, y minimizarles y hacerlas menos y todo. Porque hay un poder grande en ustedes, mujeres. Hombres. Por eso tanta apatía espiritual en ustedes. Por eso tantos distractivos. Por eso tanta sensualidad y tanta cosa para distraerte. Porque el, el diablo sabe que en el Señor ustedes son reyes y sacerdotes. Y no quiere que se levanten como eso. No quieren que se levanten como guerreros. Que corren a la primera línea. A asestar los primeros golpes. Pueblo, el sonido de la trompeta.